Euskal Musicaj, Berriozar y Ratia, 100.8 FM. Tarnachaldeoni, saludos desde la sintonía de Berriozar y Ratia, saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM y como cada jueves también saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través de internet tanto en egusquiplaza.net pinchando en el logotipo de la radio como a través del blog de este tu programa, musicaensun.blogspot.com pinchando en el logotipo del programa Cinco minutos que pasan del punto de las 9 de la tarde y aquí comienza, como cada jueves, Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. 120 minutos, dos horas, en las cuales en el programa de un jueves 15 de noviembre vamos a tener en los estudios de Berriozar y Gratia a la formación Memo para que nos presenten su cuarto trabajo discográfico y nos hablen un poco de la trayectoria musical de la banda. Hablaremos de la Torch Rock que se presentó el pasado viernes a las 7 de la tarde en el car la edición número 14, escucharemos parte de la rueda de prensa y algún que otro tema en acústico que ofrecieron neques Francis de Doctor Deseo y la banda de burlata Coman. También os daremos a conocer las noticias más destacadas de la semana y la agenda de conciertos para los próximos días y alguna novedad que nos ha llegado esta semana al programa. Y antes de comenzar el programa, comentarte que Euskal Música lo puedes escuchar en redifusión en Riff en diferido, tanto el sábado como el domingo, de 7 y media a 9 y media de la tarde-noche. Y también deciros, como lo hicimos la semana pasada, que Euskal Música y las discográficas vamos a realizar un sorteo que se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre. Un sorteo en el cual vamos a sortear una cesta llena de varias cosas que aún estamos a punto de terminar de preparar. Será un sorteo que los próximos días, en las próximas semanas, diríamos cómo participar en él y de qué forma responder a una pregunta que haremos. Dicho todo esto, vamos a comenzar el programa de hoy de Euskal Música, el programa de un jueves 15 de noviembre del 2012, si nos escuchas en directo de 9 a 11 de la noche, o sábado y domingo, sábado 17, domingo 18 de noviembre, si nos escuchas en redifusión en diferido de 7 y media a 9 y media de la noche. Y comenzamos con una banda que nos llegan desde Bilbo, nos vamos con la banda Encore, una formación increíble. Que, bueno, grabó, mezcló y masterizó su primer disco Factore Comunac en Beard estudios de Bilbo Durante septiembre, octubre y noviembre del 2011 Bajo la dirección técnica de Borja Muj, de borja Muro y Javi Peña Han tenido colaboraciones en este álbum debut Ya que, pues, eh, han estado por ahí Juanmi de Laia Que contribuye con la letra y voz en el tema Y Chaso Are en Vestaldean Ha estado también Ayora Rentería de Seamais Que, pues, eh da la voz en Mushurik Mushu y Aitor Uriarte de Lachen de Shen Yune que canta en la canción hiru Acorde Tan Estas son las colaboraciones que te puedes encontrar en lo que es este primer larga duración de esta banda, de esta de este cuarteto formado por Xavi a la voz y a la guitarra por Urchi a la guitarra, por Eka a la batería y por Aitor a los bajos y a las voces. Nos quedamos, lo dicho, con uno de los temas que te puedes encontrar dentro de este primer larga duración, es el tema que abre lo que es este primer trabajo discográfico. El tema titulado más concretamente Icha Soaren Vestaldean. Con ellos con Encore comenzamos el Programa de hoy de Euska Música aquí en 10.8 en Berriozar y Ratia. Así de cañeros, comienza lo que es este primer trabajo, primer larga duración para esta banda de Bilbo, para la formación en core con este Ichazo Aren bestaldean Antes de este primer larga duración, comentarte que editaron un EP de cuatro temas con el título múltiplo Comune Tako chiqui Chiquiena en el año 2009 y en el 2010 editaron un segundo EP titulado Satika Chayle Comune Tako Chiquiena. Y ahora vienen ya con un disco importante, con una larga duración... ...dajo el sello discográfico de Vaga ...este álbum titulado... ...Factore Comunaca. Comentar de que esta banda ha estado en un montón de concursos... ...en el concurso de maquetas de Gastea en el año 2010... Ha estado también en el concurso de bandas noveles de Bilbao, en el concurso de maquetas de Vizcaya Televisión, en el Banden Leia, en el concurso de baracaldo de Pop Rock y en el Leioa Pop Rock del 2011. En definitiva, que ha estado en un montón de conciertos, en un montón de concursos y bueno, y le ha ido bastante bastante bien porque gracias a esos concursos han editado este su primer larga duración para este cuarteto, lo dicho, de Bilbao. Eh, más concretamente del barrio de Errecalde. Nosotros que vamos a disfrutar contigo, por supuesto, a través del 100.8, de otro de los temas incluidos dentro de este su primer larga duración. Nos vamos hasta el cuarto corte del álbum y nos quedamos con el tema Musurik Musu. tausa ino hemen za bete nesenak eslatuz miore eskutikoratu egaregi ezatun aro como puedes comprobar marchosos temas animados son los que componen este primer larga duración y este tema el mu musu, como os puede comprobar tiene la colaboración de ayora renteían la vocalista de la banda sea mais nueve temas hinchazo aren bestaldean danchan danchan sindaki muzuú bici visitacha Bettye irúa kardeán y Gure Eres, Serquia y Vildurriques. Son los nueve temas que se incluyen dentro de lo que es este primer larga duración para esta banda de Bilbo, para Encore, este álbum factore Ecomunac, editado por el sello discográfico Vagaviga. Y de la música de Encore nos venimos a Irunia porque nos quedamos con los barricadas sí, y señor, Barricada que en los días 27 y 28 de septiembre, eh, pues... Eh... Ofrecieron dos conciertos, más concretamente en el teatro de Anne Swain, y los grabaron en sonido audio para editarlos eh, pues ahora mismo Hace poquito salió a la venta el, este nuevo trabajo discográfico, más concretamente el martes pasado. El álbum se hace llamar Quedan Caminos por Recorrer y en él te puedes encontrar nada más y nada menos que 19 temas. Los dos últimos, eh, los temas titulados Iman y Eclipse, son temas acústicos. Los demás eh, temas... Eh, Pues eh, de la trayectoria musical de barricada, digámoslo así, porque ahí están los temas hombre mate a hombre, ya nos veremos, soy tuyo cada noche, peligroso animal de compañía o lo que vamos a escuchar. Nos vamos a ir hasta el séptimo corte para disfrutar y saborear uno de los clásicos de barricada, el tema más concretamente, pasión por el ruido. Lo que nos mantiene en el escenario, Pasión por el ruido. Tu última oportunidad Como si de ello Depende tu vida Un ritual Camuflado de diversión ¿eh? Alcon y mecha En los instintos Una canción En el viejo coche Carretera B Un clásico de los barricadas, en ese concierto solidario en el que, bueno, pues el repertorio consistía en canciones que hace muchos años que no sonaban en directo. Uno de ellas, este tema titulado Pasión por el ruido de los barricadas. Un álbum en el cual pues toda la recaudación del concierto ha ido pues eh, a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra. Así que eh, esa asociación pues ha llevado casi casi pues 8.000 euros de la recaudación de esas entradas y de la recaudación de pues los discos que se están vendiendo de este álbum en directo de barricada. Quedan caminos por recorrer que ofrecieron el pasado 27 y 28 de septiembre en el Teatro de Ansuain. Otro de los temas que también sonaron, por supuesto, fue otro clásico, Juegos Ocultos. Ahí está, ya está, sonando otro de los temas clásicos De esta banda clásicos de barricada Este tema titulado más concretamente Juegos Ocultos, otro de los clásicos Que, bueno, que presentaron En directo En Anshwine, el teatro Anshwine, el 28, el 27, perdón Y el 28 de septiembre Y que lo han grabado en formato CD eh, Bajo el nombre titulado Quedan caminos por recorrer Aunque también te puedes comprar Y puedes conseguir el doble CD es En formato digipack por de un lado el disco completo de su último trabajo discográfico y este álbum en directo quedan caminos por recorrer. Nosotros que seguimos compartiendo más música, seguimos con la música del grupo de, de Nafarroa, dejamos a barricada y nos metemos con Lejoticam ya que han regresado ya hace unos meses con nuevo trabajo bajo el brazo, el álbum titulado Araud en formato Digipack, en el cual te puedes encontrar 15 nuevos temas. Comentarte que después de aquel recopilatorio Oroimerak Errechen, con motivo de su décimo octavo eh, cumpleaños digámoslo así, que editó Gorr para el azoca de Durango del 2011 Legioticam vuelven con este nuevo trabajo de estudio con 15 nuevas canciones que lleva por título, como te comentaba anteriormente, Arol y este trabajo discográfico pues eh, las manos han sido a ir que ir er piedra fida en los estudios del sótano de Artica que ha dirigido todo el proceso de grabación de este nuevo trabajo discográfico para los Iruindarras Legioticam dentro de ese nuevo trabajo discográfico, Arol, vamos a extraer y vamos a disfrutar y a saborear uno de los temas, el sexto corte más concretamente el tema snatcha Sí, estaba sonando uno de los temas incluidos dentro de lo que es este nuevo larga duración para esta banda de Iruña, para Leiotican más. Concretamente hemos escuchado el sexto corte del álbum, el tema titulado Snatchea. Hay que comentar también que esta banda, Leiotican, ha publicado un vídeo de la canción Boss, un vídeo de la canción, bueno, digamos así... Sencillo presentación de este nuevo Trabajo discográfico, llevan casi 20 Años juntos y se conocen a la Perfección esta banda de como puedes Comprobar en este nuevo trabajo Discográfico, vamos a escuchar si te parece Otro de los temas incluidos Dentro de este nuevo álbum, nos vamos a ir Más concretamente hasta el corte número 11 Para escuchar el tema GOISECO ORDUBIAN Soi ufrogarik kabe saiatuko gara Antolatzaiea hauzoko jaietan Festan doa eutxirik ezin hitz egita <messizim> Jendia txozletan ez donkia izen baina Katxia eutxiz dago uspora Zeigarren abestia berozen hasita Soi u teknikari alokartzen ari da Pri, Eez dugu tabakorik, eta sena tokia. mundo Pues así de bien suena la música de este cuarteto La música de Cork las voces, Pache la guitarra, Aitor al bajo y Titi a la batería Un cuarteto en el cual en este nuevo trabajo discográfico han tenido colaboraciones como por ejemplo la de Gabriel Aresti Que en un pequeño homenaje amoldan dos poemas suyos para tal fin El tema Ares, Tiren, Hómenes, entre otros También hay que comentar que se valen de una letra de Jesús de la Rosa Cantante y compositor del mítico grupo sevillano Triana Llegó el día y para pues mostrarnos esa parte existencial Pero a la vez llena de vitalidad Pues está otro de los temas del álbum que hemos escuchado Más concretamente es esto, el corte el tema Snatchea Con una traducción bastante bastante interesante Esas son las colaboraciones buenos que, eh, que ha tenido Leiotican en este nuevo trabajo discográfico, en este nuevo álbum titulado Arol, en el cual te puedes encontrar 15 temas editados bajo el sello discográfico de Iruña Gor. Y nosotros que seguimos contigo compartiendo más historias y ahora nos vamos con el Atorchurrocan. Itsegi tendidazo, pañasindisutenzun, iligdago, berroge dago miñutu con mushu emandidan, cabledun salataria impotentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatuak, lagun banatuen sintoma, zutas betetako laukidun poltsa bat, eta sortzireun mendeku kilometro berrirore egiteko irrikitan. Con la música de Gobernors Y este tema Crystal Colpatuac Vamos a hablar un poquito de lo que dio de sí la rueda de prensa El pasado viernes 9 de noviembre En la calle Comedias, en la tienda el Elcar La presentación de la edición número 14 La rueda de prensa de presentación de la edición número 14 Del Atorchurroca Los próximos 28 y 29 de diciembre el paraje de entre cementerios situado en la localidad de Atarrabia, acogerá por segundo año consecutivo la decimocuarta edición del festival en favor de los presos vascos a Torture Rock. En esta ocasión la cita presenta como principales atractivos la despedida de los escenarios de coma, grupo que tras el abandono de su cantante Brigitte, conocido ya hace algún tiempo, anunció su disolución, el último concierto de la actual gira de Doctor Deseo, que se temorán uno de sus ya habituales descansos entre disco y disco, y la presentación en su tierra del nuevo proyecto del Drogas, que realizará un repaso por su ya larga y fructífera trayectoria al frente de bandas como Barricada, La Venganza de la Abuela o Rena. El evento para el que se habilitará una carpa gigante y dos escenarios donde los grupos irán alternándose dará comienzo el viernes a las 21 horas con las actuaciones de Keu, Aguirrechea, Fikun Experience, Doctor Deseo y Selecta Steppi, Kenitra Bad Sound System. El sábado, en el que sin duda es el día grande del festival, los conciertos empezarán a las 6 y media y subirán al escenario los siguientes grupos. Neques, Coma, Abeas Corpus, Seamais, Gatillazo, Bongo Botraco, Descontrol y El Drogas. El fin de fiesta correrá a cargo de la banda Chimeletas. Iker Ishigas, en nombre de la organización del evento, lamentó que no hayan podido cumplir su intención de bajar los precios como les hubiera gustado en estos tiempos de crisis y que incluso han tenido que hacer un gran esfuerzo para mantener los de la pasada edición realmente populares por otra parte. También expresó su deseo de que esta sea la última edición del festival, ya que ello supondría que por fin se ha logrado el propósito con el que nació, que no fue otro que reivindicar el regreso de los presos vascos a sus localidades de origen. Las entradas costarán 12 euros en venta anticipada y 15 euros en taquilla para quienes para quienes quieran asistir a los conciertos el viernes y 20 anticipada y 24 en taquilla para los que quieran asistir el sábado día 28 de diciembre. Existe la posibilidad de adquirir un bono conjunto eh, para los dos días a un precio de 25 euros euros, así que ya lo sabes si quieres ir a esta nueva edición a la edición 14 del Atorchurro, comentarte que las entradas 12 euros en taquilla y que 12 euros en venta anticipada y 15 en taquilla para el viernes, 20 euros anticipada y 24 en taquilla para el sábado y que existe la posibilidad de adquirir un bono conjunto para los dos días al precio de 25 euros Sutas, Betetaco, Laukidun Polchabat eta un mendeku kilómetro de rirore y irrikitan. Dicho esto, vamos a escuchar un poquito la rueda de prensa, lo que dio decir sí, la rueda de prensa del pasado viernes en la tienda El Car con motivo, lo dicho, de la presentación de esta nueva edición del Atorchu Rock. Esperamos que sea la última edición del Atorchu Rock, eh todos los años venimos repitiendo lo mismo, la mejor noticia para Para nosotros sería no hacer otro La Torchurro, que eso querría decir que los presos y presas políticas vascas estarían en casa o, o como mal menor cerca de sus domicilios. Eh, entonces, pues desde aquí y desde la organización de La Torchurro, pues eh, hacer llegar un poco de calor a cada celda y a cada casa de familiar y amigo de, de presos o presas políticas vascas. En la actual edición eh, hemos adelantado un eh, la fecha del, del concierto, en vez de, de después de la Noche de Reyes lo haremos el 28 y 29 de diciembre. Eh, el 28 de diciembre, bueno, lo haremos en la localidad de Atarrabia, en Villaba, eh, en el formato de una sola carpa, una carpa gigante con dos escenarios. Y bueno, pues el viernes, como podéis ver, estará Keu Anfinio Experience, un, un formato tranquilo, así más intimista y Doctor Deseo, una gira eh, que, que acaban eh, con este concierto, una gira que han llevado por todos los teatros de Euskal Herria y esperemos que sea un concierto especial. Luego podrá seguir un poco la fiesta con, con un grupo de James Cis, eh, de gente de bathroom system, selecta, y así. Eh, el día siguiente, el, el sábado, eh, damos paso a, a lo que es el festival ya más convencional, con Neckes como grupo, como grupo local y potente, que hoy los tendréis aquí en, en acústico. Eh, luego tendremos también la oportunidad de ver a Evaristo por primera vez en los escenarios de una Torchu convencional, eh, con gatillazo. Estará beas corpus estará descontrol C.A.M.I.S., estarán grupos como Bongo Botraco presentando disco, estará el Drogas, estará Chimeleta, y diría que no me dejo ninguno. Y Coma, y coma. Y coma que, que ahora también... Pues harán un par de temas en acústico. Bueno, pues ahí estaba parte de esa rueda de prensa de la presentación del Atorchu Rock, la presentación que hizo Iker y Siegas en nombre de la organización del evento. Y vamos a escuchar si te parece algún que otro tema en que dieron eh, tanto la formación Neques como Francis de Doctor Deseo y dos de los componentes de Coma. Vamos a empezar con que con Neques, perdón, que nos deleitó con este tema. ahí estaba uno de los temas en acústico que nos ofreció nekes en esa bueno, rueda de prensa, presentación del Atorchu Rock otro que también nos ofreció un tema en acústico fue Francis con una colaboración interesante si no, escuchan Es un placer muy especial un experimento que un grupo de mariconas como nosotros Doctor Daseo, puede tocar con Nacho, para mí es un lujazo de la leche, ¿no? me da un gustazo Además es curioso, ¿no? Porque luego el que tiene más pintas es... Él... Es un placer compartir esto La verdad que es una gozada Y esto también se lo agradecemos a la gente de La Torchu Que es capaz de generar estos encuentros ¿no? Ver cómo la vida pasa Pasa de ti, no se detiene se puede caer hasta el suelo y luego más cuánto estará hirviendo la sangre y mil lágrimas de cristal se rompen Estrofando tu sonrisa Tanto frio ofensa duro Mi amor Ahora que Estas perdida Que tu mirada Solo refleja widehata karifiar, hor ez dago que todo Nida Que tu mirarra Solo reflejar Desierto dices Déjate acariciar Por esta canción Que todo pasa Confía en ti Confía en Bailando Soñando en algún bar Estoy a tu lado Bueno, pues ahí estaba otro de los eh, temas, eh, grandes temas en acústico que pudimos eh, presentar, eh, presenciar, mejor dicho, el pasado viernes en la presentación del A Torture Rock. Ese tema de Francis, de Doctor Deseo, Cuánto frío hace Saturno, editado en su último trabajo discográfico en acústico junto a la guitarra de Nacho de Coma. Y hablando de Coma, también se cascaron un buen tema, tanto Brigi como Nacho de Coma en acústico, uno de los temas más clásicos de la banda. Así que hay más gente ahora, ¿no? Aquí tocando de ¿eh? Hagoantago la respiración Buscando el aire con las vanas Pasar de validez al punto de el Enfermos que se creen gusanos Deja los llevan hego sonde con un dolor que curme si de fin cada y vale sobre que pocia niaso la que sin ganas Zoltar만 Lezak Que me vuelvas a hablar Todo es mucho para agarraros Deprimido sin lugar Todo pasa más despacio Es que me vuelvas a hablar Pues ahí estaba, ahí estaba otro de los eh, grandes temas que nos deleitaron en la rueda de prensa la presentación del Atorch Rock de manos de dos de los componentes de Coma, más concretamente, Brigid y Nacho. Re Recordamos, si te parece otra vez el cartel de la Atorch Rock de esta decimocuarta edición, ya sabes que se va a celebrar en Atarrabia, en Entre Cementerios, los días 28 y 29 de diciembre. El 28 de diciembre, viernes, a partir de las 9 de la noche, Keu Aguirrechea junto a las Big new experience También estará Doctor Deseo y Selecta steppi junto a Kenitra Abad Sound System. Y el sábado 29 de diciembre, a partir de las 6 y media de la tarde, Neques, Coma, Abeas Corpus, Seamais, Gatillazo, Bongo Botraco, Descontrol, el drogas y Chimeleta. Las entradas 12 euros anticipadas y 15 euros en taquilla para el viernes, 20 euros anticipada y 24 euros en taquilla para el sábado y el bono de dos días te costará 25 euros. Cerramos pues este repaso que hemos hecho al atorchu rock de este año 2012 con la canción de los gobernars ese tema Cristal colpauaka It tendo paña sind y su tenzón yligdago berroga y mitu cable de un salataria impotenciari y ribarebat tira basidioso Crist col pattuac laguban en síntoma, Zutaz betetako laukidun poltsa bat Eta sortzireun mendeku kilometro berrirore egiteko irrikitan ba! Adotzuro,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 Nos vamos a repasar las noticias más destacadas de la semana y algún que otro concierto que tenemos para los próximos días. En la sintonía del 100.8, en la sintonía de Berriozario y Ratia, como cada jueves, en el programa Euskal Música. Comenzamos con la formación caótico que se encuentran inmersos en lo que será su octavo CD y sexto trabajo de estudio. Actualmente están encerrados en su local de ensayo en Aurain y a mediados de diciembre entrarán al estudio a grabar. Para mediados de enero de 2013 estará el CD grabado y este verá la luz en tiendas para finales de febrero o principios del mes de marzo. Este nuevo CD de Caótico saldrá nuevamente bajo el sello discográfico de Vaga Viga, ya es el tercer trabajo que edita con esta discográfica vasca. Caótico ha decidido contar para la producción de este disco con Jimmy de Sociedad Alcohólica. El CD se grabará en los estudios de Igain de Usurvil bajo los mandos técnicos de arich Arregui. Para finales de febrero o principio de marzo, Caótico dará las primeras presentaciones en Euskal Herriad, donde hará una presentación en cada provincia y que más adelante le llevará a recorrer diferentes festivales y escenarios de toda Euskal Herria y del Estado. Nos vamos con la formación Coma, que no buscará nuevo cantante tras la marcha de brigi Darán el último concierto en el Ator rock el sábado 29 de diciembre, contando con un repertorio especial para la ocasión. Así lo anunciaron en la rueda de prensa de presentación del festival. Por su parte hablamos del Nafarro del 2013, impulsar la presencia de la euskera en la ribera y apuntalar la viabilidad económica de la Icastola Arguía. Estos son los dos objetivos que pretende conseguir esta Icastola con la celebración del Nafarro del 2013. Para la Icastola Arguía, que recoge el testigo de San Fermín, será su tercer Onies tras las fiestas de 1995 y 2002. El lema elegido en esta ocasión es... Taupadas Bat Egin, ideal igual que el logo de Iker Fernández. La composición cromática eh, representan los colores de la ribera. Dos corazones en tonos marrones como la tierra, uno en azul del cielo y el cuarto en rojo, color de navarra. La Icastola Arguía de Tudela, en la que estudian 220 escolares de 15 localidades de la ribera, tiene dos retos, impulsar la presencia de la euskera en la ribera y afianzar su habilidad económica. El último desembolso se destinó a la construcción de un polideportivo, condición que se marcó desde el gobierno foral en el curso 2006-2007 para otorgar la legalidad de la implantación de la ESO. Las familias también afrontan el coste del transporte, ya que hace años desaparecieron las ayudas. Así que el año que viene, bajo el lema Taupadas Bat Egin, se celebrará una nueva edición del Nafarroa Onies. Este año, eh, el año que viene, organizada por la Icastola Arguía de Tudela. Y acabamos las noticias más destacadas de la semana con el Sorgincale Banaketak. El sábado 24 de noviembre, Sorgin Kalevanaketag, distribuidora alternativa de Cizur, ha organizado la novena edición del Festival Anticomercial Sorgin Gawa, cuyos actos se desarrollarán durante todo el día, tanto en el Gazteche Esparru como en el Frontón Mediano de Cizur Mayor. Estarán las bandas El Conde Rata, Brutus Daupters, Siete Balas, Criatura Atrincherados, San Blas post Vire Bacarra y el espectáculo de marionetas Pilindrajos Bay, además de actividades desde las 11.00 de la mañana. Durante la noche se proyectará el vídeo sobre la huelga general del 26er realizado por Ateak Ireki en colaboración con Grevalarien Colectivo A. A las 900 primeras personas que compren la entrada a la venta solo en taquilla, se les regalará un CD recopilatorio recién editado por Sorginkale con temas de diversos grupos comprometidos con la lucha anticomercial. Música Dejamos las noticias más destacadas de la semana y nos vamos con un par de conciertos. Y es que mañana viernes día 16 de noviembre el grupo de Hardcore de la rocha Rochapea Tinko estará actuando a las 9 y media de la noche en el Inferno Taberna. Por su parte el sábado 17 de noviembre Legalis Morder, un grupo de metal de Iruña, hará lo propio a las 9 de la noche en el Inferno Taberna. Y acabamos con ese macro festival que se va a realizar el 24 de noviembre en Londres eh, con las bandas Sudagar, Governors, Seamais, eh, también estará por ahí, Siroka, Vendetta, Esian, Seesatec, line e Ichiaren Semeake. El concierto bajo el nombre de London Back Solitary, Solidarity Sound system un pedazo de festival a favor de los presos vascos que se celebrará, lo dicho, en Londres el 24 de noviembre y que la semana que viene en el programa Euskal Música hablaremos más tranquilamente de este festival. Pues hasta aquí la agenda de conciertos, hasta aquí las noticias más destacadas de la semana, nosotros que seguimos compartiendo. Contigo más historias, más música en la sintonía del 100.8 en Berriozar y Ratia en el programa Euskal Música Y lo vamos a hacer con el cuarto trabajo discográfico de Memo, el álbum titulado Libre, Responsable y Sin Excusas Y vamos a escuchar el tema sencillo presentación de este nuevo trabajo discográfico de Memo, el tema huelga general Y enseguida nos metemos en materia con la entrevista que vamos a realizar a Miquel y a Íñigo, que ya están por aquí Por los estudios de Berriozar y Ratia, por el programa Euskal Música Eta la calle una vez más, la vamos a liar Barricadas preparadas para arder, olor a gasolina Calma, ante la situación, listos para la acción Las sirenas atraviesan la ciudad, comienza la partida Miles de obreros defendiendo su paz Los estudiantes también están Palos piedras, bolas de metal Hacen el arsenal Objetivo principal siempre será La puta policía Combatiendo llenos de valor No hay al opresor La batalla debe de continuar La guerra día a día Saben que juntos no nos podrán parar Llegó el momento, ni un paso atras Ponte la capucha y un ete, Seremos uno más, ven movilízate ¿Qué vas a hacer? Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dime, ¿qué vas a hacer? 1, no 3, 4 ¿Qué vas a hacer? Dime, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dime, ¿qué vas a hacer? Contra la mafia empresarial, piquetes. Al terrorismo patronal, piquetes. Los esquiroles sufrirán, piquetes. Solo una manera de luchar. Tiroles no sufrirán Fuerga general, piquetes, piquetes Es nuestra manera de luchar Fuerga general, piquetes, piquetes Hay que hacerles retroceder Fuerga general, piquetes, piquetes No, no nos van a someter Fuerga general, piquetes, piquetes Banca, gobierno y poder Fuerga general, piquetes, piquetes Pronto les vamos a joder y tenemos con nosotros en la sintonía del 5.8 en nervgiozar en el programa de busca de los componentes de memo a miquel éñigo e a rachadeón a los dos a a, a eh, para comenzar vamos a hablar un poquito de los inicios de la banda cuando se forma porque se forma memo bueno pues la cosa viene hacia el 2003 así que bueno andábamos en otros ya habíamos dejado otras bandas las que habíamos estado tocando y tal y nos juntamos eh, mikel y yo y eh, hacer un poco pues lo que nos gustaba ¿no? por aquel entonces hace eh, pues, un tema un poquillo más punk rock melódico que era algo diferente a lo que hacíamos en los otros grupos y empezamos pues haciendo temas así que tenía yo pues de antes algún temilla y, y haciendo otros un poco en la misma línea uh -huh. y luego ya al poco pues incorporamos a raúl ya metal al grupo y y bueno, y hasta ahora pues no ha habido grandes cambios. Bueno, no ha habido de hecho ninguno en la formación. Bueno, os aquí los orígenes sí, hasta ahora. Vamos los originales. Uh -huh. eh, a la hora de formar Memo, ¿por qué os decidisteis por este estilo de música y no otro? ¿Es el que escucháis más? habitualmente yo creo que es un poco las raíces eh, que hemos escuchado nosotros nuestros de chavalillos y bueno queríamos volver un poco pues eso a, a la música que habíamos escuchado toda la vida a lo que sentíamos de verdad y lo que nos apetecía hacer en ese momento también eh, anteriormente a este disco habéis editado tres más que contarnos un poquito cuáles fueron qué, acep qué aceptaciones del público tuvieron bueno pues eh, al poco de juntarnos pues eso al año o así en el 2004 eh, sacamos lo que es el primero que se titula Casi Perfecto, uh -huh. y bueno, pues eh, pues es un disco bastante acelerado, por decirlo de alguna manera, en cuanto a canciones, son 12 canciones que duran 20 y pocos minutos, o sea, canciones muy rápidas y uh -huh. tal, y era un poco, pues, la urgencia esa que teníamos de sacar aquellos temas... Para daros a conocernos, es más igual. Eso, bueno, más que todo, las ganas, ¿no?, de cuando empiezas uh -huh. y tal, pues las ganas que tienes de empezar a tocar pues ya eso, tener algo grabado para presentar a la gente y, bueno, y, y aquello salió autoeditado y, y distribuido, pues eso, pues por canales alternativos uh -huh. y tal. Y, bueno, pues ya fue la llave para empezar a tocar pues, por todo el territorio y tal. Uh -huh. eh, luego, bueno, pues como todo, ¿no? Al tiempo, pues vas haciendo temas nuevos y en el 2006 ya salió el Todo va bien. Ya, pues eso, un poquillo más... más Más pensado, más currado, ¿no? En cuanto a temas y tal, y... Ese nos lo editó la Battle Cuello Records. Uh -huh. Pero bueno, también algo así bastante casero, ¿eh? O sea, tampoco... Y en 2009 sacamos ya La Alegría de Molestar, editado esta vez por GOR. Y bueno, ya fue algo un poquillo ya más lanzamiento internacional, ¿no? <risa> Salimos al extranjero. <risa> y, y bueno, la cosa el disco la verdad es que funcionó bastante bien. Tuvimos bastante buenas críticas ¿no? y bueno, siempre hay alguien que no le gusta algo. <risa> es que si sí, no... Si sí, no malo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, leí en un artículo de internet y tenía muchas ganas de poder veros para decíroslo a la cara. erais los Toys Dolls de Euskal Herria, La verdad es que nos han puesto etiquetas de este estilo y tal. Hombre, para mí es un halago, ¿sabes? Pero no me gustan las etiquetas, ¿no? Pero para mí es un halago porque es un grupo que me ha gustado siempre, que siempre he seguido y, y que, bueno, que en cierta manera, pues pues igual si sí, hasta puede tener razón. Pero bueno, otros dirás que no tiene nada que ver. Hombre, yo, si me dejas opinar... Sí, sí, <risa> yo, lo que dice Miquel, tampoco... A mí yo no soy partidario de etiquetas. Yo uh -huh. entiendo que es necesario para... Un poco, eso, para referencias o guiar a la gente no a la hora de, pues yo que sé, de acercar al grupo y tal, ¿no? Pero, uh -huh. como dice miguel nos han dicho que sí, si, pero a, a todo el mundo le pasa que si te pareces a tal grupo, al otro, al de la moto, no sé qué, y, y bueno, pues en una canción te puede recordar al que hace esa crítica, ¿no? O esa crónica. Uh -huh. Le puede recordar a Toy Dolls, a otro le puede recordar a uh -huh. a yo que sé, a lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero siempre, siempre está bien, ¿eh? Sí. O sea, como dice Miquel, es un grupo que que nos gusta, o sea que. Uh -huh. eh, tres años habéis estado parados eh, desde el anterior desde el anterior disco a este preparando este nuevo trabajo discográfico. ¿Teníais ganas de desconectar un poquito? Es que en realidad yo he oído también eso que hemos estado parados, pero en realidad no hemos estado parados. Ay, es, eso es lo que quería. Nunca que hemos llegado estado llegado a estar parados y yo que sé, pues el, el, lo que sí que hemos tenido la calma de ir haciendo pues eso, ir haciendo los temas tranquilamente mientras estábamos uh -huh. tocando también, o sea que Y sí que hemos estado también un poquito pues haciendo tocando igual fuera por el por Cataluña o haciendo alguna historia por ahí, entonces claro, tampoco teníamos tiempo para mucho más, ¿sabes? Uh -huh. Entonces ha sido cuando cuando ya veíamos que el tema estaba ya más o menos redondo, pues cuando, cuando entrábamos a grabar. Uh -huh. Tampoco nos hemos puesto fechas ni para grabar este disco ni para los anteriores, pero ha salido que, hace que nos tocaba ahora y, y así ha sido. Eh, cuarto disco de estudio, ¿qué diferencias encontráis de este disco a los tres anteriores que habéis editado? Bueno, diferencias en cuanto a sonido tampoco hay muchas, porque el... Lo hemos grabado en el mismo sitio, en Estudios K, con Alberto Porres, y pues bueno, hombre, siempre hay alguna alguna cosa técnica que se acaba mejorando, ¿no? pues en, Pero es cosa ya de estudio, ¿no? Pues un sonido de guitarra puede cambiar de uno a otro, la batería, tal, pero en cuanto a composiciones, pues bueno, tampoco, no creo que haya una diferencia... Para nosotros sigue un, un poco la misma línea de memo, de, o sea, que es bastante reconocible... Eh, ¿Musicalmente veis este disco más completo? ¿Os ha faltado algo ahora que está el disco editado ya? ¿Algo? <risa> siempre se quedará algo en tintero. Sí, no, hombre, es que las cosas estás sabes cómo empiezas, pero no sabes cómo, ¿Cómo acaban, ¿no? O uh -huh. sea, y tampoco, tampoco nosotros somos aquí unos virtuosos, como siempre lo hemos dicho, entonces uh -huh. estamos limitados, entre comillas y bueno, y eso nos hace que no nos salgamos por ningún lado o sea, más o menos ya tenemos cuadradas las cosas y sabemos uh -huh. por dónde nos tenemos que mover Fóllame, golpeame Cuando termines, págame Vete sin mirar atrás Soy una puta, nada más Tu placer, mi soledad Tu fantasía, mi realidad No te debes preocupar Para que estoy yo Yo vivía en un pueblecito No conocía otro lugar Un buen día Llegó aquel tío Brindándome la oportunidad El cabrón y todo lo que prometió me engañó Mi me quieras usarar no hoy es de Casa Granel Hoy No haremos nada mal Hoy es hoy Y tu falsa moral Libre, responsable y sin excusas ¿Cómo fue el proceso de grabación de este disco? Yo creo que ha funcionado un poco más o menos como todos Por lo que te dice Íñigo Que, que hemos trabajado con Alberto Porres Que nos uh -huh. conoce perfectamente Sabe, sabe, ...sabe el estilo y lo que queremos buscar... Y, ...y más o menos la línea de grabación del disco... ...yo creo que ha sido bastante similar a, la, a la de los otros discos. Eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco? Eh, sí, eh, bueno, ahí tenemos un tema en euskera... ...que en verdad es el primer tema de todos los discos que tenemos... ...nos apetecía hacer algo, ¿no?, por, uh -huh. por la lengua nuestra, ¿no? Y bueno, no somos un grupo euskaldú, ¿no?, en lo que es las letras y tal... Y entonces, eh, una canción que tenemos, Orchopolita, que es una nana antigua uh -huh. vasca, pues eh, la ha cantado eh, Orca de Leyotican, la ha cantado conmigo, y, un grupo que nos gusta, y bueno, uh -huh. luego aparte de la amistad que tenemos con ellos y tal, y bueno, y es la única colaboración ¿no? que ha habido, sí, yo este creo disco que, sí. que, no, que no ha habido nada más, no uh -huh. me acuerdo ahora. Eh, ¿Qué queréis expresar con estos 15 nuevos temas? ¿De qué hablan un poquito las letras de las canciones? Pues bueno, tenemos un poco de todo. Esto es como los, los bazares chinos. <risa> tenemos, no, la verdad es que hoy en día pues ya está todo dicho, ¿no? Pues uh -huh. así un poco, las temáticas están ya cubiertas de sobra en, durante estos tiempos. Pero bueno, ahora con la crisis Europa, globalización y todas estas cosas, pues otra vez te mete un poco una inyección de mala hostia y, uh -huh. y pues sí que hay, sobre esta temática sí que tenemos algún tema, ¿no? Y, y bueno, y lo demás, pues un poco lo de todos los días, la puta iglesia, y <risa> la policía, uh -huh. es pues un poco el pan nuestro... Eh, hay temas eh, directos como, por ejemplo, son temas Presos a la Calle, La Movida Madrileña o Olga General, que es el sencillo presentación de este cuarto trabajo discográfico. Eh, me gustaría que habláramos un poquito del tema Presos a la Calle. ¿Cómo surge la canción? ¿Cómo surge el tema en sí? Hombre, pues es, como te digo, es un tema, no es algo nuevo, ¿no? Llevamos ya aquí en Euskal Herria un, mucho tiempo ya con esta, con esta problemática, ¿no? Uh -huh. Eh, ya no hablamos, ya no estamos hablando de política no nos metemos ahí, hablamos de, de respetar los derechos ¿no? uh -huh. de unas leyes que ellos tanto la gente que las que las hace tanto le gusta presumir de estas leyes y son ellos los primeros que no las respetan entonces ya eh, pues nos apetecía hacer algo un poco de cara pues a toda esta gente que sigue dispersa ¿no? Por, uh -huh. en el Estado español y, y un poco pues homenaje a ellos y a todas sus familias que son las que Las que sufren en todo este proceso uh -huh. el eh, abate el cuello récords gor y habrá disco auto editado ¿Por qué volvéis a los comienzos os sentís más cómodos sin ataduras sin nadie que os diga lo que tenéis que hacer hombre la verdad es que para nosotros nunca ha habido nadie que, que nos digará lo que tengamos que hacer o sea el cuello fue un Un sello independiente como que fue que es una ayuda o sea que al final lo que, lo que han sido son colaboraciones más que sellos discográficos como tal y, y tal y uh -huh. como están los sellos discográficos ahora yo creo que cualquiera que esté un poco metido en el asunto se abra cómo funciona el tema entonces la cuello es un sello totalmente independiente el primero bueno lo auto editamos con gore eh, pues fue mera un poquito de promoción y un poco también la ayuda uh -huh. pues por, porque habíamos trabajado con ellos con leyótica y con cuerno de chivo y así entonces también Y este último disco, pues al final decidimos que, que en realidad, tal y como están las cosas, eh, nosotros nos manejamos bien, tenemos mm. nuestros contactos, ¿sabes?, y... Y sí que nos, va, nos siguen echando una mano Tanto de Gore como de otros sitios Pero pero eso, no queríamos que figurara nadie Porque al final uh -huh. nosotros somos los responsables También de, del disco sí. Y de y de que eso, de, que, de pues que, no, que los que nos echen una mano De puta madre, pero eso uh -huh. pero En principio con nosotros mismos nos vale eh, Pasando a hablar un poquito de los directos ¿Qué repertorio tenéis para presentar el disco? ¿Vais a incluir temas de discos anteriores? ¿Os vais a centrar en este cuarto trabajo? Hombre, de lo viejo siempre Hay bastante, ¿no? De hecho, bueno El, el concierto más especial así que de momento hemos tocado que puede ser la presentación oficial que hicimos en aquel Arre, en la chantrea uh -huh. pues sí que hicimos eh, lo que es el repertorio completo del disco nuevo y luego pues pues prácticamente otra hora de, de repertorio viejo, ¿no? Sí, de, lo, de tres discos uh -huh. anteriores. Sí, pero vamos, que no va a ser la, lo habitual, más que todo, no porque no queramos, sino porque aquí poca gente te deja tocar todo Dos lo que horas, quieres. ¿no? Eso es, eso es. Pero bueno, pues sí, el repertorio incluirá temas del nuevo y... Y los mm -hmm. gritos hits de, <ríe> de los <ríe> que nos han tereo. hecho crecer a todos. <ríe> eh, ya habéis comenzado a presentar el disco, habéis estado, como bien decíais, en Iruña, habéis estado en Atarrabia, eh, habéis estado en las chotnas de Atarrabia. Eh, contarnos un poquito cómo ha sido este inicio de gira. Bueno, pues bien, ¿no? Eh, bueno, de momento tampoco... Pues las Has... venir, ¿no? Sí, con la calma. La verdad que ha sido bastante uh -huh. calmado y pues eso, haciendo las fechas un poco lo de la cara que es casi que obligado el, la presentación del disco allá y lo que ha ido saliendo... Y luego, pues eso, también tenemos alguna fechilla para hacer hasta final de año, bueno, hasta noviembre, porque yo en diciembre me voy a me voy de viaje. Y en, <risa> y en enero tenemos alguna fechilla también, pues eso, para seguir y sobre lo que vaya saliendo también un uh -huh. poco sobre la marcha. Eh, ¿Se pueden decir las fechas o...? Bueno, tenemos ahora en, en Black Rose, en Burlada, el 24 de noviembre, que haremos una segunda presentación oficial, ¿no? Uh -huh. Pues también para la gente de, de burlata y tal. Y luego ya... Como ha dicho mikel en diciembre paramos y, y en enero tenemos el 11 de enero, me parece que es, ¿no? Sí. En Pasaya, con Leyotican, uh -huh. y bueno, y luego, pues eso, cerrado, no podemos decirte nada, pero bueno, hay cosas hay cosas, hay cosas atadas, ¿no? sí, sí, hay cosillas. Uh -huh. eh, de los 15 temas que se incluyen personalmente, ¿con cuál os quedaríais? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto lo habéis compuesto en el estudio de grabación o en el local de ensayo? Yo creo que, claro, al final son todos hijos nuestros y, <risa> y tiene cada uno su historia, ¿sabes? A mí personalmente, pues, no sé, se, no hay excusas, por ejemplo, es un tema que me gusta bastante, pero, pero bueno, al final, ya te digo, casi todos tienen, tienen, o por ledo, bien tema letras o bien tema musical y nosotros pues nosotros que somos más o los los que los hacemos, os pues ya te digo, pues renegar de alguno a mí, yo que sé, yo estoy bastante satisfecho de cómo han salido el, los temas ya así Y yo bueno, pues a mí por ejemplo, Orchopolita, aunque sea una versión es, uh -huh. es un tema pues que pues que me que yo personalmente quise hacerlo, ¿no? Uh -huh. eh, me traía recuerdos ¿Recuerdas? y me apeteció hacer hacer esa canción, sí. Uh -huh. tamolita se ¿Qué ha sido para Memo lo mejor y lo peor de la trayectoria musical hasta la fecha desde que comenzasteis lo mejor pues todo lo conseguido y lo peor todo lo que no hemos conseguido <risa> o sea, la verdad es que es esto si te lo, te lo tienes que tomar con una filosofía de eso de la botella medio llena. Uh -huh. no ver lo que has hasta dónde has llegado y, y no sé y alegrarte con lo que has hecho y conformarte con ello Siempre te queda, claro, la espina de lo que podías haber hecho o hasta uh -huh. dónde podías haber uh -huh. llegado, pero eso, como todo en la vida, siempre límite, nunca sabes dónde está, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que... Yo, bueno, me gustaría haber hecho muchas cosas, pero... <risa> hasta aquí hemos <risa> hasta llegado. Hasta ¿no? él, o sea... <risa> <Sí>. <risa> eh, ¿Cómo me, ven, me vemos el panorama actual de la música punk en Euskal Herria actualmente? Pues, para mí, por ejemplo, es... En el, en el negativo que, que, que sería, por ejemplo, de la historia, de Memo y en general de la música, lo que he visto, por ejemplo, es también pues que, que hay bastante falsead, bastante mentira en este mundillo, uh -huh. cosa que, que mucha gente igual no puede llegar a ver porque lo ve desde fuera, ¿sabes? Para mí, yo qué sé, sé que hay grupos de mucha calidad que están de puta madre, que, uh -huh. pues, que nunca van a salir por ahí, que, que no se van a oír, ¿sabes? Y... Y me jode bastante, ya independiente, o sea, no es por nosotros, porque nosotros somos bastante malos, pero pero te digo que he visto grupos por ahí y otras y hay otros grupos que pues que, que son sin más, ¿entiendes? Que tienen pues, unas ayudas, unos apoyos o lo, por lo que sea, ¿entiendes? Están ahí, que eso, pues eso es lo, lo que más pena me da, ¿entiendes? Pero yo sé que hay grupos por ahí que están de puta madre, que, que son grupazos, que ya te digo que me da lo que, lo que me jodes es que nunca igual van a llegar a salir o que no van a sonar por ahí, ¿sabes? Y... Yo si uh -huh. me permites un, añ un añadido <ríe> Sí, adelante <ríe> Ay, tema, A lo que ha dicho Miquel De, de que da, da bastante asco ¿no? El, Los entresijos que hay por ahí Pues uh -huh. la verdad es que Que sí, ¿no? Que estoy de acuerdo con él y, y lo que no puede ser es O sea, que los chavales de ahora De 14 años estén escuchando Lo mismo que nosotros cuando teníamos 14 años Que me parece muy bien que escuchen, uh -huh. pero Joder, ahí hay un No sé cómo decirlo, hay una conspiración entre gente que organiza conciertos, managers, discográficas, mercado, tal, uh -huh. tal y cual, y borreguismo en general, sí, sí. Que, que hacen lo que dice mikel joder, esos grupos están muy bien, pero es que hay otros grupos que están igual de bien o mejor y esa gente no puede salir con ideas nuevas, hablando de temáticas nuevas, no sé Eso qué. Es. A mí no me vale que me digan, es que la polla habla de lo mismo, joder, lo que hablaba hace 30 años está ahora de la actualidad. Ajá. Uh -huh. Pues claro que está la actualidad, porque tristemente eh, la policía va a ser siendo policía hace 30 años y ahora y todos estos temas, pero, joder, hay otras cosas, ¿no? Y hay otra uh -huh. gente y hay otra savia. Uh -huh. Ya, y yo soy el máximo forofo de la polla, ¿qué quieres que te diga? <risa> Tengo hasta la camiseta del equipo. ¡Ja, <risa> ja, incluso habrá grupos que no puedan sacar ni un disco aunque sea una maqueta, eso, digamos, así. Sí. y no tener oportunidades de tocar es, y tal. Es. Pues nosotros bastante con lo, con lo que tenemos, ¿sabes? Bastante, por eso te digo lo, lo que decía Íñigo de la de la botella medio llena uh -huh. sin con los apoyos que hemos tenido lo que sea, pero bastante hemos tocado un montón, ¿sabes? La gente nos, nos ha ido conociendo por lo menos aquí en Escaladería y así y hemos tenido uh -huh. la oportunidad de salir al estado y yo que sé, tenemos previsto también igual hacer irnos a México también a tocar, tal, o sea, hemos tenido unas oportunidades y uh -huh. nosotros las agradecemos, pero hay muy mejor jode, porque yo me acuerdo también de dónde me hemos venido también y, y de, de todos esos grupos que se quedan en el camino y me da, me da bastante pena, ¿sabes? Uh -huh. El disco, como bien hemos dicho anteriormente, ha sido autoeditado, eh, se puede descargar a través de la página de GOR, a través de MP3, se puede descargar de plataformas. Eh, ¿Creéis vosotros que lo que es el disco físico tiene los días contados y la gente va a tirar de ordenador, como quien dice? Para mí es una realidad, o sea, no, no es que lo crea <risa> yo, es que es, es que es algo que está ocurriendo. Uh -huh. Y nosotros también siempre hemos pensado, yo... ...refiero que lo escuche la gente... ...sabes, para que tenga una crítica... ...tanto buena como mala... ...pero que llegue a la gente porque pues precisamente se acabó ya los días de lo que te decía antes de, lo, de que los sillos, sellos discográficos managers uh -huh. y todo este tipo de gente uh -huh. se llenen los bolsillos, entiendes, a costa de gente que está creando, que es un tema cultural ¿sabes? y a, gente, a, y a costa de todo esto se han estado forrando y eso se ha, se ha acabado porque ha llegado un momento que ha explotado, entonces ya te digo yo prefe, prefiero palmar la pasta de la grabación y el esfuerzo y todo esto, porque a mí me llena mucho más que ya te digo que llega mucha más gente que lo pueda escuchar, uh -huh. nos han está escuchando de Sudamérica y tal, no sé qué, hemos tenido uh -huh. esto y Y para mí es mucho más agradecido que el que me digan toma X dinero, ¿me entiendes? que pues eso Lo que dice Miquel, al final esto se ha convertido... El negocio que era, lo han reventado ellos mismos, uh -huh. las discográficas, las, las primeras, o sea, son los máximos culpables. Uh -huh. Han estado ganando dinero, pero burradas, ¿no? Con unos porcentajes que, de, yo qué sé, de 10 o, o 100 veces el valor de un, de un disco... Y, y no se han querido bajar del burro. O sea, podían haber haber hecho el negocio de otra manera con los tiempos, podían haber ido evolucionando. Uh -huh. Y yo te digo que vendiendo un disco a 3 euros, por ejemplo, un CD, ¿no? En este caso, eh, una discográfica gana dinero. O sea, porque porque no es como antes, como antes ha contestado mikel en el tema de, de cuando hemos hablado de Gore y tal. Esto uh -huh. ya no es como hace 20 años. Aquí ya no te pagan un mes de grabación en el estudio... X con chuletones todos los días y cheque en blanco es verdad, antes era así entre, sí. más o menos, ¿no? sí, sí, entre exagerando sí, sí, un poco sí. no pero bueno, era lo que pagaban mm. los gastos tú no corrías con ningún gasto y es que ahora ya, eso muy pocos grupos lo tienen uh -huh. y entonces las discográficas en el momento en que no tienen un dinero invertido no se lo van a currar entonces solo quieren pillar beneficios y ahora te tienes que pagar tú la gasolina eh, tienes es. que pagar tú la comida y, y estar todo. en el estudio de grabación ahí eso, eso es, es. Uh -huh. temblar a la noche ter botaas de sudor un frío en la sien, porque me perráis porque me peris que queris de mí porque me peris GEME ROBO GEME ROBO GEME ROBO Otson, Joseba, Mikel, Aitxiber, Gorka, Patxi, Josune, Ibor, Ainoa, Ruben, Egoiz, Itxian, Oiane, Ignasion, Antson, Ekaiz, Irati, Arantzan. Doia, Arnaldo, Peio, Chomin, Edorta, Kepa, John Mari, Jokin, Aitor, Unai, ¿De qué forma se puede conseguir el disco? Ya hemos dicho que a través de internet pero físicamente y si habéis sacado merchandising también ¿de qué forma se puede conseguir? En principio la distribución, eh, la tienda oficial va a ser o es eh, en Puncha en la calle Mayor número 8 que uh -huh. es la tienda del Punky de también que pues eso es un, un colega que nos ha estado echando una mano durante todo este tiempo y, y sigue echándonos man, una mano. Y, y hemos dejado en el aquelarre y en principio en los directos es donde, donde se van a poder conseguir el disco. Uh -huh. Y luego, pues eso, por métodos alternativos, cada uno ya, sabe, ya es inteligente para buscar por ahí. Hombre, okay. lo... también tenemos que decir, eh, bueno, vamos a decir, en, el precio oficial en Puncha es de 5 euros el disco. O sea, así uh -huh. como lo estamos vendiendo nosotros en directos y, a, y en mano, ¿no? A la uh -huh. gente y tal. Pero también hay que decir que, que Gord, en este caso... Eh, se encarga de una distribución más comercial, ¿no? Que estamos aquí hablando de medios alternativos y tal, pero bueno, también hay que hay que decir la verdad, o sea, Ajá. el que quiera ir al FNAC o al Media Mar, o me imagino que en Elcar y en el Corte Inglés y en todos estos recintos, también estará, o sea, no vamos a engañar a nadie. De hecho, en, el otro día lo vi en internet, el FNAC a, a 10 pavos, no sé cuánto va vale el disco, pero bueno, oye... Está, vi el de todo va bien a 14 colegas, o sea que, que se ya nos lo compran ni los colegas eh, a nosotros, uh -huh. pero está muy bueno el disco. Eh, una vez sacado el disco, ¿qué proyectos a corto plazo tiene Memo? Pues tocar, tocar y tocar lo que salga, lo que vaya saliendo a tocar y seguir disfrutando un poco de las cosas buenas y intentando pasar de, de las cosas negativas que tiene esto. Uh -huh. Y como has dicho tú antes, estamos mirando un tema de viajar a México y tal... Uh -huh. Por petición popular, ¿no? Así por sí, decirlo, ¿no? Sí. Porque la verdad es que nos ha escrito mucha gente de México, tenemos uh -huh. muchos, bueno, muchos seguidores, tres o cuatro, <risa> no, hay gente, hay mucha gente de México que nos ha pedido, incluso hemos mandado discos y tal allá y, y eso, y igual pues estamos mirando el hacer una escapadilla allá, a ver... Uh -huh. A ver qué tal se mueve el tema. Eh, comenzáis en el año 2003, el año que viene hacéis 10 años. ¿Eh? Eh, tenemos Memo para Rato y vais a preparar algo especial para celebrar el décimo aniversario. Sois eh, de esa gente que eso de celebrar nos mola. Hombre, pues igual hacéis una tarta y unos sándwiches <risa> estos o algo, pero... <risa> de los de triangulares conocía. Sí. Sí. Bueno, pues... Lo que vaya saliendo, ¿no? El 2000... ¿Qué hay, cuál? ¿2013? Hostia, el 21 de diciembre de este año se acaba el mundo, ¿no? De todas formas. Eso dicen, o sea, es que... eso dicen. Mientras haya hipotecas que pagar, no no, no, creo. no creo que sea... La verdad, yo creo que no, no, o sea, no hemos preparado ni hemos pensado nada y, y, hombre, para nosotros es está guay, ¿no? El pensar y decir, hostia, pues mira, llevamos juntos también todo este sí, tiempo es. y tal... Pero no hemos pensado nada. También en un momento dado podemos coger y de repente preparar una historia o hacer algo porque nos dé así, pero como tampoco nos hemos puesto fechas para grabación y temas estos, tampoco para, para celebraciones de este tipo. 10 años juntos? O sea, ¿no ha habido cambios en la formación? No, Los nunca. mismos de siempre, sí. juntitos siempre. Eh, excepto algún conciertillo que tuvimos un bajista, bueno, Fernando de Fernando huevos colgando, que nos echó una mano porque Raúl tuvo que irse de viaje y tal un, nada, un mes y nos salieron uh -huh. un par de fechas y la verdad es que nos echó una mano en esos dos conciertos o tres que tuvimos y bueno, ese ha sido el único inciso que ha habido en, en la formación. Uh -huh. sí, sí. Eh, ¿Los demás componentes son? Eh, metal a la batería y Raúl al bajo. Eh, ¿Algo que me haya dejado ya para ir terminando la entrevista? Pues ¿Qué no queréis sé. decir? Las <risa> <Nada. risa> cosas que nos ponen siempre... eco compromiso. El compromiso. El compromiso. El compromiso. No, pues que, como has comentado tú antes, el tema este ya de comprar discos y tal, pues ya no se lleva, ¿no? Y bueno, siempre quedamos nostálgicos. Yo he de reconocer que personalmente me gusta comprar material de la gente y sobre todo de gente uh -huh. que, al igual que nosotros, pues se lo está currando y, y bueno, ya sabemos que va todo a, a un saco sin fondo, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, siempre nos quejamos de que no hay cosas, pero luego no colaboramos tanto en este tema como en otros, vamos, de... Tanto libros como radios Como locales o, uh -huh. o sociedades o lo que sea Entonces pues eso, que la gente que Si le apetece se compra el disco Y, y bueno, hay que tiremos Porque todos para adelante Porque ahora en Iruñerría hay poca difusión De este estilo de música, ¿no? En emisoras de radio, digámoslo así Yo creo que ya pues Ebusqui, La y uh -huh. Luego tenemos al, al amigo Rudy Pero que ya sí, se nos ha quedado sí, anclado el anclado, pobre anclado, con ¿sabes? los keys Sí, sí se ha quedado, se ha quedado sí, sí. No, Ya no podemos salvarlo <risa> Y no, bueno, el Rudy también ha, ha hecho mucho, ¿no?, por la música aquí, pero uh -huh. la verdad es que, como tú dices, este de esta historia poco, esta historia, poca, poco queda. Pues, mikel y Íñigo, gracias por haber venido. Sí. Eh, suerte con el disco y que todo os vaya bien. Y ya nos contaréis qué tal la gira por México, si es que sale, que esperemos que salga. Vale, <risa> vale. Sí, sale, oye, muchas gracias. Venga, gracias. Gracias. No, gracias. ahí estaba la entrevista que hemos eh, realizado, que hemos mantenido con dos de los componentes de la formación Memo, más concretamente hemos hablado con Miquel e Íñigo de este nuevo trabajo discográfico, titulado más concretamente Libre, Responsable y Sin Excusas que es el cuarto trabajo discográfico que sacan desde que se formaron allá por el año, más concretamente 2003, hemos hablado de este nuevo trabajo discográfico, de un poquito la trayectoria musical de la, de la banda y nos hemos metido a hablar también por supuesto del CD, que parece que últimamente pues la gente ya se descarga todo en MP3. Vamos a escuchar otro de los temas de este nuevo trabajo discográfico de Memo para ir terminando con el repaso al disco y la entrevista que hemos realizado con dos de los componentes. Nos quedamos con el quinto corte del álbum, el tema titulado El Último Gran Héroe. Un mundo desigual Un triste lugar, reinado por el mal Siervos sin color, hambrientos de poder Iban al compás de un líder de papel Muy pocos podian escapar A su fuerza sobrenatural Era una obsesión, una maldición Más mortal que una resaca Pero apareció un hombre singular Lleno de valor, detrás de un antifaz No tenía rey, tampoco ningún dios Solo la promesa de cumplir una misión Decidido comenzó a robar Nadie consiguió hacerlo parar Todo se llevó, nada se dejó Derrotó al sutil villano Ya desapareció oh, oh, oh. Nunca volveremos a pagar No seremos más que los demás Todo se Ya se terminó La mancha de Nunca volveremos a pagar Que una vida nueva Dejamos atrás pues la música de Memo con la entrevista que hemos realizado dos de los componentes de la banda y nos vamos con el nuevo trabajo discográfico de Go y Un nuevo trabajo discográfico que viene marcado con el sello de la calidad y la seguridad que a las ya populares canciones le aporta el fino trabajo de producción realizado por el músico de Vera mikel Irazoki. El ritmo, el baile y la sensualidad son los pivotes del trabajo alrededor de los cuales la producción enlaza delicias melódicas y momentos de gran lucidez rítmico musicales musical Si hace 20 años el grupo nos sorprendió y encendió una nueva estrella rutilante en nuestro planetario, este nuevo trabajo discográfico de, de Gosategui nos agrada como una plácida y asombrosa constelación en una limpia noche de verano. Ahí es nada, eso es lo que comenta mmm, el sello discográfico Elcar para presentar este nuevo trabajo de Gosategui. Nuevo trabajo entre comillas. La semana pasada ya os presentábamos el sencillo presentación Calambreac y hoy... Hoy vamos a disfrutar de dos temas de este álbum titulado All Star 1992-2012, donde están los mejores temas de Gozategui grabados nuevamente y por supuesto con, con el estilo musical de ahora, de este año 2012. Vamos a escuchar uno de los temas incluidos dentro de este nuevo trabajo, abrimos el disco y nos encontramos con este tema, Egunon. kiión atalaieeta baña maiita suurruna de nada lurruna su españeta Gaa zabala tal laua argipi bat da kogo du Goyan en argia zainariira bakarra Away and surely, he's an honest, away and never love you, la Nea. Azken aske cantua tenitza pitsunda bekoa bea senea canta shuardi canta bistuko asayo canta nedua uda marco veno dura seru Eruno, awek du mere Ahí están sonando los 13 temas más representativos de la trayectoria musical de Gosategui En este nuevo trabajo discográfico titulado 1992-2012 All Star También como no, por supuesto, está para cerrar el nuevo trabajo discográfico de esta banda de Gosategui La canción de La Corrica que hicieron para la décima edición Temas como Egunon, que estamos escuchando Calambreak, Don José, Udaku Egunak, Danchalequan, Alboca Roca Joca En definitiva, como te comentaba anteriormente, los eh, 13 temas más representativos de la trayectoria musical de Gosategui bajo el sello Donostierra Elcar. Otro también de los temas representativos de lo que fue la trayectoria, lo que ha sido hasta la fecha la trayectoria musical de esta banda, la trayectoria musical de Gosategui, es este clásico Nori Nori Norka. Esterrik usiko dute, jode, botrotan ariuna augea, jode, botrotan ariuna augea Gordur nori no, balintzatazokun tibo, jode, balintzatazokun psiko dute orrokotaraino gaude lan poder orrokotaraino gaude dokioni ne badien zakajo tintiko poder badien zakajo Acercándonos al punto de las 11 de la noche Si nos escuchas hoy jueves en directo Acercándonos al punto de las 9 y media de la tarde-noche Si nos escuchas en diferido Si nos escuchas en redifusión Tanto el sábado como el domingo Música Vamos a ir terminando ya lo que es el programa de Uscal Música, no antes recordarte que hemos escuchado a Encore, hemos escuchado a Lo Nuevo de Barricada con ese eh, álbum titulado Quedan Caminos por Recorrer, hemos escuchado a Le Jotican, hemos hablado de la Torch Rock, la decimocuarta edición. <música> Hemos tenido las noticias más destacadas de la semana... ...y os hemos dado un par de conciertos... ...y hemos tenido por aquí, por los estudios de Berriozar... ...y Ratia, por Euskal Música... ...a dos de los componentes de Memo... ...para presentarnos lo que es su cuarto trabajo discográfico... ...para hablarnos un poquito de la trayectoria musical de la banda... ...y para hablarnos de algún que otro tema más... ...y terminamos este programa con la novedad de Gosa Degui... ...con ese álbum 1992-2002 All Star... En el cual te puedes encontrar lo mejor, los 13 mmm, mejores temas, los más representativos de la trayectoria musical de esta banda. Recuerda que la programación continúa aquí en la sintonía del 100.8 en Berriozar y Ratia. Y recuerda que Uscal Música vuelve el próximo jueves a partir de las 9 de la noche con más historias, más novedades. Y más eh, cositas que contarte, será el próximo jueves, como viene siendo habitual, entre las 9 y las 11 de la noche. Hasta entonces, nos vamos con nada más y nada menos que la música del grupo Tracción y el tema titulado Arrachal el Onetán. Una versión que la hacen, por supuesto, para ellos son Tracción más cañera. ¡Agur! ¡Hasta la semana que viene! bunları Ta High, badaukat dos balaucap, diviértete con allá, arrasa